Ella, crec a nivell acadèmic, és filòsofa, ja ho ha Filosofia, després ja veure si és o no. Um, sí que com a activista ha estat en el grup d'investigació de Observatori Metropolità de Madrid i també en el col·lectiu d'acció cultural, la, la Dinamo. I ara pues, està centrant en les seves investigacions sobre, dins el camp de la maternitat, la criança, però sobretot relacionat crec, amb una, amb una manca de teixit social i, i una xarxa comunitària. No? I potser els estudis se centren en dins aquesta, aquest panorama. Eh, el llibre, mmm, estic de que hi hagi HOMOS, no? no és un llibre per dones ni per mares, més concretament, crec jo que tracta d'una anàlisi molt més enjà que ja hem estat xerrant aquest dies en aquestes diferents xerrades que hi ha hagut sobre quin tipus de, de relacions estem establint eh, en la societat postmoderna o capitalista, que li volguen dir, no? I analitza una mica els panoràmens que ens trobam i penso que molt acertadament eh, reflexiona i, i reivindica tot el tema de, de los cuidados que se diu, de la cura, com un, una reivindicació no, de i no una obligació, no? I un poc torna a posar damunt la taula quina necessitat que estem creant i, i una mica cap on volem. Va ser curiós i ara faré una anèdota, no?, de desorganització de però de, de bon rotllo, i una autocrítica. Gràcies. Um, quan cercàvem algú per presentar el llibre, dèiem, doncs, pues, algú d'Escola Llibre, qual pertany, o alguna mare, no? I dius, joder... Tornem a caure allà mateix, no? I, i, I després dir, però és que realment en el nostre col·lectiu som nosaltres que hem passat aquest llibre, no? Vull dir que ha set això, no? Quan dius que al final nosaltres també reproduïm tot això perquè és entre entre aquell gruix, que tornam a dir, sí, te passa aquest llibre que és molt interessant i, i que per, personalment penso que posa un pot de sentir comú a totes les tendències a nivell de criants i maternitat que està venda avui en dia, no? I era com a la fin, algo que sea normal y, y no que estas los de misticismo que hay veces o estas otras tendencias molt más um, estrictas donde se invi invisibiliza su infancia ¿no? y bueno, ya creo que nos dejo con ella te... bueno, para hacer esta presentación gracias gracias bueno, gracias y buenos días gracias Mónica y gracias a la gente de la FIRA y de Oficios Terrestres por traerme aquí y eh... El libro que presentamos ha salido hace justo un año, un año y unas semanas, entonces lo he presentado bastantes veces ya y, y, y al principio mi plan era como hacer una charla estándar, bien organizada, ¿no? con siempre los mismos ejemplos, el mismo chiste que siempre funciona muy bien, la llevas tú súper bien preparada, pero a la tercera vez me empecé a aburrir mientras lo decía horriblemente y decidí que, era horri que no, o sea que era mejor ser desordenada y algunos días me saliera mejor y otros días peor, pero por lo menos intentar que fuera un poco más fluido, más espontáneo, por lo menos para mí el público no lo sé, si lo hubiera preferido más organizado pero yo me aburría soltando el mismo rollo entonces eh, si queréis intervenir y hacer preguntas yo casi lo agradezco porque me, me, me divierto mucho más respondiendo a algo que digo, anda mira, que no se me ha ocurrido o, o, o lo que sea, que soltando yo el rollo ¿vale? o sea que yo encantada de que abrir debate en cuanto queráis Y bueno, pero como no vamos a empezar el debate tampoco así sin nada, yo <ríe> empiezo a hablar y, y, y eso, me interrumpís, me, me decís, lo que queráis, ¿vale? Eh, el otro día recuperaba una, una frase de un libro de, de Doris Lessing. Eh, bueno, ya lo he chafado de alguna manera. ¿no? pero decía eh, Había una frase, ¿no?, que decía empujaba el cochecito durante horas y horas o, o al menos eso me parecía. Eh, y luego decía... No, hay, no existe aburrimiento más tremendo que el de una mujer joven e inteligente que se pase el día entero con un niño muy pequeño. Entonces estas frases, que prácticamente cualquier madre urbana de las que yo conozco las podría suscribir, eh, las escribió Doris Lessing en 1941, ¿no? o sea, hace ya setenta y pico de años. Entonces a mí lo que me, lo que me escandaliza de alguna forma es ¿no? cómo han podido pasar tantos años y seguimos igual, ¿no? de alguna forma cuando tienes una criatura el proceso digamos de a ver, generalizo, obviamente hay diferencias para todos los gustos, pero es muy habitual que haya un proceso como de desafiliación ¿no? como que, va, que te va obligando como a cortar lazos con aspectos de tu vida anteriores y al final acabas en una especie de situaciones donde bastante soledad, ¿no? la soledad la sensación de soledad en madres o padres digamos, el cuidador principal, ¿vale?, el que la, él o la que asume a fondo el cuidado siempre se encuentra como bastante solo. Eh, ¿Cómo se arregla esto? No lo sé, pero lo que sí sé es por qué, cómo hemos llegado a esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, el libro intento reflexionar ¿no? sobre cómo eh, el proceso, digamos, de formación de la sociedad capitalista o de la, la sociedad moderna es un proceso fundamentalmente de disolución de redes sociales, ¿no?, de fragilización de relaciones, de ruptura de lazos. Eh, es un proceso que tiene su parte buena, ¿no? No vamos a idealizar tampoco ¿no? las, las sociedades comunitarias antiguas, densas, que te, que te sentías protegida, te sentías acompañada, pero también tenían un montón de imposiciones y eran solían ser, pues eso, unos patriarcados bastante, bastante poco amables, ¿no?, sobre todo en concreto con las mujeres o con cualquier tipo de expresión de diferencia o minoría, ¿no? ...entonces es verdad que el proceso tiene algo de proceso de liberación... ...en concreto para las mujeres... ...pero también tiene un componente clarísimo de eh, atomización social... ¿no? ...nos encontramos cada vez más solos, más aislados... ...más faltos de redes de apoyo en las que apoyarnos... ...en los momentos complicados de nuestras vidas... ...y la vulnerabilidad, ya sea la propia o la de nuestros hijos... ...o la de nuestros mayores... Eh, ...se convierte en una cosa muy difícil de gestionar... ...en una sociedad individualista como la nuestra... ¿no? ...entonces eh, el caso de la maternidad además en concreto esta especie de situación de soledad eh, yo creo que lleva aparejada una sensación muy muy potente de ambigüedad ¿no? eh, y de ambivalencia quieres a tu hijo muchísimo habitualmente, ¿no? estás muy contenta de haber tenido un crío, o muy contento y a la vez hay momentos que te apetece estraparallar lono por la ventana y decirle no, puedes aguantar, se hace durísimo. Ahí cada vez más, al principio esto era una especie de tabú, ¿no? La gente no se atrevía a decir estas cosas. Ahora miras en internet y ya dices, bueno, lo mío no, no mieres nada, no comparado con hay testimonios mil, ¿no? De maternidades hiperperios duros, cómodos, sufrientes. Pero de alguna forma a mí lo que me da sensación es que estamos sustituyendo como un mito por otro, ¿no? El mito de la maternidad feliz, plena y la circunstancia ideal para cualquier mujer que durante muchos años fue el que se vendió y de alguna manera se sigue vendiendo, ¿no? Si ves una revista del corazón, todas las famosas están encantadas con sus criaturas, ¿no? Y no parece que hayan vivido nunca ningún problema ni una grieta en un pezón ni nada por el estilo, ¿no? Pero junto a ese mitad de la maternidad rosa y feliz está Internet, por ejemplo, o cada vez más también grupos de mujeres, de crianza y demás, en los que se intercambian información de lo duro que puede ser. no Tampoco quiero exagerar, no es una tortura, ¿no? es cosa estupenda en cierto sentido, pero bueno, hay partes duras, hay mucha ambivalencia, como digo. Y... y... Y está muy bien que se hable de ello, ¿no? Y que este se descubra en común esta ambivalencia, pero a la vez yo tengo la impresión de que se está empezando a generar el mito contrario, ¿no? La sensación de el puerperio es un momento durísimo, la maternidad es una pr prueba dura, no es para todas, eh, debería romperse el mito de la maternidad feliz y que todo el mundo supiera de qué va esto para que cada uno decida conscientemente si quiere o puede, si se está capacitado, ¿no? para asumir esta dura prueba, ¿no? Y a mí lo que me falta en todo este relato es pero la situación de por qué va a ser una dura prueba, ¿no? O sea, esta invivalencia tan profunda, estos momentos duros, de verdad han falta pasarlos, ¿no? No será más bien que tenemos una organización social tan, tan, tan defectuosa para los temas de crianza o cuidados que se hace dura una cosa que no tendría por qué serla. O sea, no quiero resucitar el mito de que la maternidad es la más chachi del mundo, ¿no?, y que cualquier mujer se realiza plenamente la maternidad, pero me parece que de alguna forma estamos cayendo, ¿no?, como en el discurso contrario. Y de alguna forma... Eh... Lo que he sí, hecho o sea, en falta yo es que, digamos que durante muchos años, el discurso sobre la maternidad, desde el discurso experto hasta el discurso eh, de ciertas corrientes feministas, las más visibles al menos, fue un discurso ¿no? de, de muy antiniño de alguna manera. ¿no? Los niños estorban. ...por su naturaleza... Eh, y, ...y hay que intentar que estorben poco... ¿no? ...para ello... ...ahí estaban todos los consejos expertos... ...que durante muchísimos años fueron la norma... ¿no? de ...el niño desde que llegue de casa del hospital... ...que duerma solo mejor... ...o si no desde los tres meses o de los seis... Eh, ...disciplina... ...biberones pautados cada tres horas para que aprendan... tal ...en fin, todo un, todo un entramado... ¿no? ...de consejos que, que, que estaban diseñados... ...para que el niño encajara... ...en tu vida de persona independiente, que tiene que trabajar, que tiene que tal... Y a la vez el discurso feminista, el más visible, insisto, porque ha habido muchos discursos, eh, también te decía un poco pues que sí, que la verdad que los críos no eran nada apropiados para tu para tu proceso de liberación, ¿no? Digamos, por decirlo de la manera más neutra que se me ocurre. Eh, entonces, digamos que esta especie de caldillo ¿no? ideológico de tal... Se rompe, ¿no? Se ha roto en los últimos años, en los últimos 10, 15, 20, da igual un poco, depende de dónde mires. Pero lo que ha venido a sustituirlo no ha sido una crítica a fondo social es de decir, Jolín, pues vamos a pensar cómo querríamos tener a los hijos, ¿no? Cómo podíamos organizarnos socialmente para tener los hijos de una manera más adecuada, más, más, más, más adecuada para ellos y para nosotros, ¿no? Eh, y no solo a los hijos, sino ¿no? ¿qué pasa con nuestros abuelos? ¿Qué pasa con, nuestros, ¿no? con, con nuestras vulnerabilidades? ¿Con nuestras enfermedades? ¿Con nuestros momentos bajos? ¿no? ¿Cómo narices nos hemos organizado tan mal? ¿no? Entonces, en vez de abrir esta especie de crítica ¿no? a, es, a, esas, a, ese, a eso que fue mainstream en un momento dado, ¿no? de que los críos estorban y estamos aquí para ser individuos autónomos, independientes, autorrealizarnos a través del trabajo y el ocio, etc., que esto durante una temporada coló, cuando ya no cuela... En vez de romperse hacia lo social, se ha roto hacia otro lado. Se ha roto hacia un discurso muy muy naturalista, ¿no? Eh, que de repente parece que los críos ya no son un estorbo, sino que son la bomba, ¿no? Lo más maravilloso que ha habido nunca, seres angelicales a los que hay que guiar y acompañar, que además vienen preparados con todo lo que necesitan. Tú no, no tienes nada que enseñarles, nada que aportarles, tú no tienes que acompañarlos en su proceso de maduración, que es un desarrollo saludable en sí mismo, ¿no? Eh, y, y de alguna forma eh, todo es además porque la naturaleza así es como funciona ¿no? Y, y, y entonces ahí están los expertos otra vez una nueva oleada de expertos que ahora no te dicen que metas el niño a dormir solito sino que te dicen que lo guíes lo acompañes lo ayudes a desarrollarse y lo estés siempre ahí pendiente de él de que sincronices tus necesidades con las suyas cosas que en cierto sentido funcionan ¿no? funcionan bien y además pues son bonitas en cierto sentido también en algún modo ¿no? y son probablemente más reales que las anteriores ¿no? pero que les falta todo ese marco colectivo y a la vez que tienen el defecto de que sustituyen totalmente una conversación que podría tratar sobre moral, sobre ética, sobre política, sobre eso, sobre comunidad, sobre sociedad, sobre cómo organizarnos por un discurso cientifista, ¿no?, de si las hormonas hacen no sé qué o si desarrollamos mejor, así o sea, si contribuimos mejor al desarrollo con así, porque así, con dándole teta, consigue que la oxitocina haga no sé cuánto o la prolactina no sé qué, ¿no? O sea, para esto estábamos, ¿no?, o sea, hemos roto con todo lo anterior para caer en esto, ¿no? en una especie de nueva eh, tutela de unos señores expertos que te van a decir cómo criar, aunque a la vez te dicen que ellos no te dicen cómo criar, solo te dicen que abras tu corazón y que te dejes guiar por tu instinto ¿no? y, y otros porque tu libro tiene 400 páginas ¿no? si al final esto era cuestión de escuchar a mi corazón ¿no? entonces digamos eh, a mí lo, eso, lo que eso lo, lo que me da rabia ¿no? y lo que me hizo yo creo escribir el libro, porque el libro yo creo que parte fundamentalmente de un cabreo era, era, era eso, ¿no? la sensación de Jolín, era un momento interesante ¿no? el, eh, La sensación de que el trabajo remunerado no es equivalente a liberación ni a autorrealización personal La sensación de que el ocio consumista no es la hostia y no es lo que queríamos Todo eso está como en el aire, ¿no? está generalizado, es un caldo de cultivo interesante y chulo Entonces la sensación también de que nos hemos organizado mal para cuidarnos, de que los niños no son solo un estorbo al que hay que disciplinar, toda esa especie de sensación que está muy en el aire y que se está difundiendo y qué tal. Era un momento muy chulo para sacar el tema de la maternidad y la crianza del parque, de la escoleta o de nuestros apartamentos y hablarlo en un plano más social, más comunitario, ¿no? Para discutirlo desde un punto de vista moral, político, porque cuando se mete ahí la naturaleza y la ciencia, que no digo yo que no pinten nada, algo pintan, por supuesto, Eh, los digamos las cuestiones prácticas y las cuestiones de, de, de, de cómo organizarte en tu día a día desaparecen ¿no? o empalidecen contra los imperativos científicos, ¿no? por supuesto el experto no te dice tienes que dar la teta porque es bueno para tu hijo y es su derecho del niño, no no, no son tan bestias ¿no? pero si sí te dicen, por supuesto haz lo que quieras pero que sepas que disminuyes en un 34% la posibilidad de un autitis de grado medio, un no sé qué de por ciento del no sé cuánto y tal, y entonces claro dices, joder, ¿no? eh, uff Entonces eh, digamos esa especie de discurso que, que sustituye las razones prácticas y morales y la conversación digamos, que, no, que no, o sea que no hay ciencia, no hay deducción, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay verdad verdadera. ¿no? Eh, hay, hay pues un tira y afloja constante entre responsabilidades en conflicto, entre preferencias también, entre, entre, entre posibilidades a, la, a tu mano o no. Y todo eso queda como empalidecido cuando lo que se habla es de la naturaleza que impone así ya sal, la naturaleza es lo bueno, la civilización es lo malo, el experto te dice, te interpreta la ciencia y la naturaleza, tú escuchas como una persona que no sabe nada y te lo lees. Entonces, eso ha descalabrado totalmente la posibilidad de hacer un discurso que yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? que es hablarlo, hablar de cómo queremos organizarnos como sociedad y... Eh, Y yo creo que el feminismo y, eh, y, y todo este discurso de crianza natural, porque cada uno por su lado, han dejado un poco huérfanas a un montón de personas que lo que buscaban era romper con, con el rollo anterior sin caer en eso. ¿no? Y, y la gente, no sé, yo la, la sensación que tengo es que la gente está ávida de algo más, ¿no? de, algún, de algún tipo de organización comunitaria, que no es sencilla en absoluto, ¿no? porque probablemente requiera romper con un montón de cosas... Eh, con un montón de cosas con las que no está nuestra mano rompera, no sé que hagamos algo muy gordo, muy gordo, ¿no? Eh, porque, claro, sí, tú puedes organizar un grupito de crianza en tu barrio, a lo mejor, con suerte, pero, bueno, no dejas de tener una jornada de 40 horas, más los desplazamientos, más no sé qué, y encima tal, ¿no? O sea, que, que probablemente, y frente a esta realidad eh, súper hostil para madres, padres, críos, abuelos, etc., lo que encontramos es el discurso ese de la naturaleza como bando bueno, la civilización como bando malo, o el discurso hiperpsicologicista ¿no? de... Y busca en tu interior, indaga, rebusca, repiensa, a ver, ¿no? Y si le pegas un perrío a tu hijo porque estás cansado, porque has trabajado 50 horas y más tu jefe es un capullo, no es porque estás cansado, tu jefe es un capullo, sino porque alguna herida interior tendrás, ¿no? De cuando a ti no te criaron con todo el amor que hubiera sido adecuado, ¿no? Y lo que necesitas no es un sindicato, sino un psicoanálisis, ¿no? Entonces a mí esto me parece muy dañino, ¿no? Que, que ha hecho mucho daño este discurso. Y, y no sé, me he empezado a enardecer y ya no sé lo no que estoy diciendo. No eh, no sé, a ver. Bueno, en fin, el caso es eso, que el, el que en el libro de alguna manera hago un poco repaso de cómo hemos llegado aquí, no de cómo este proceso de, de modernización, que tiene sus partes buenas, nos ha dejado muy solos y muy a la intemperie, muy desprotegidos frente a la situaciones de vulnerabilidad, como por otro lado... Eh, los expertos, incluso cuando coinciden con tu sentir... O sea, cuando te dan consejos bonitos... Vételo en tu cama si no puedes dormir por la noche... Si él no puede esta criatura no puede dormir... Cuando te dan consejos que te van bien y son chulos... Incluso en esos momentos no son tus aliados... ¿no? La tutela del experto es intolerable... Aunque te lo que te recomiende sea lo mismo que tú estabas pensando... ¿no? Y ahí pongo siempre muchas veces el ejemplo de la Liga de la Leche... Que cuando empezó... Eran unas señoras cristianas o católicas de Estados Unidos... Que se recuerdan siete u ocho mujeres que... ...que eran los años 50, me parece... ...y los índices de lactancia habían caído al 20% o algo así... ...que realmente es llamativo, ¿no?... ...haber conseguido que platicando de nadie diera teta a sus hijos... ...gracias a los expertos, ¿no?... Eh, ...y estas mujeres se aliaron, se, se, se dijeron... ...oye, nosotros queremos la teta a nuestros hijos... ...y e hicieron como un movimiento comunitario... ...que fue increíblemente exitoso, ¿no?... ...empezaron a llegar más mujeres que querían también... ...se apoyaban unas a otras... Podían recurrir al conocimiento experto, ¿no? tenía algún médico, de hecho me parece que el marido de una de ellas era médico y estudió la cosa les dijo, no, si es que además es muy bueno, si es que además cuanto el niño más mama más, más leche sale y cosas así que siempre está bien conocer, ¿no? Eh, pero básicamente era un movimiento de, de empoderamiento femenino, ¿no? De mujeres que querían hacer lo que les daba la gana. ...que luego ellas tuvieran cierta derivación... ...un poco así conservadora y tal... ...porque eran unas señoras católicas así y tal... ...pero bueno, es otro tema ¿no?... Pero, ...pero con los años... ...este movimiento comunitario se fue replicando... ...en diferentes ciudades de Estados Unidos... ...luego fuera de Estados Unidos... ...y en, no sé, en los años 70 ya había como 800 grupos... ...de apoyo de la Liga de la Leche... ...y ahora yo que sé, era incontable el grupos ¿no?... ...pero por el camino... ...la Liga de la Leche se convirtió de eso... ...de ser un movimiento comunitario de apoyo mutuo... ¿no? ...algo parecido en cierto sentido... ...a lo que fueron los sindicatos en tiempos... y a lo que tal. A, ...a convertirse en una especie de medio de circulación... ...de un conocimiento experto, ¿no?... La, ...la Liga de la Leche ahora, si te miras los cuadernillos... ...básicamente son un resumen o un abstract... ...de los últimos descubrimientos científicos... ...en el tema de la lactancia materna... ...y de los beneficios que ocasiona... ...también para el cáncer de, ma de, de mama... ...para la criatura, para tal... ...entonces, otra vez, ¿no?... ...ha vuelto a pasar el mismo proceso, ¿no?... ...lo que, lo que empezaba como una cosa colectiva, comunitaria... ...y que daba alas, ¿no?... ...de alguna forma acaba convirtiéndose en una cosa eh, mucho más individual, ¿no?, eh, hay unos consejos científicos y tú los puedes seguir sola en tu casa, ¿no?, ya, ya no hace falta que vayas a reunirte, ¿no?, de alguna manera. Entonces, pues es eso, es otra vez el mismo proceso, ¿no?, de alguna manera parece que, eh, de, como eso, como cuando escribía Doris Lessing o después cuando Adrián Rich escribió su libro ciudad de Mujer, que es un monumento a la maternidad, a la ambigüedad de la maternidad más bestia, ¿no?, eh, mis hijos me proporcionan el máximo placer y el máximo felicidad y a la vez me rompen el alma y me están destrozando la vida, no y dice esta mujer y tal. Pues estos momentos no de ruptura y que parecía que por fin se iba a hablar de eso, al final siempre, de alguna manera, se reconvierten y acaba la cosa en otra vez un proceso de individualización de la experiencia de cada una, o cada uno con nuestra criatura, en nuestra casa, en nuestra cabeza, en nuestro interior, en nuestro corazoncito, ahí rebuscando causas y pues, en, en esta especie de... Proceso de individualización que se da en todos los ámbitos de la vida, no solo en la maternidad, en la crianza en el cuidado, sino también en el trabajo, ¿no? Antes, eh, si lo pasabas mal en el trabajo, tú te sindicabas y, y era porque los jefes, por naturaleza, explotadores y cabrones, y ahora de repente, no, es que te hacen mobi, no te hacen bullying, no, tu jefe está un poco psicópata, es un poco psicópata, es, psicópata es, su, es su papel, ¿no?, de alguna manera, pues esta especie de discurso individualizador, ¿no?, en la crianza ha triunfado a saco e incluso en grupos de crianza y de madres que se juntan para hacer cosas colectivamente, el discurso ideológico estándar es súper individualizador muchas veces, ¿no? Es eso, es el, o, o el cientifista biologicista de, de, de los expertos tal, o el psicologicista psicoanalista, ¿no? De Laura Gutmann y demás, de Rebusca en tu interior ¿no? A mí me parece que eso, que ahí lo que se ha perdido es la posibilidad de montar algo un poco colectivo de discutir en común, cosas que no vamos a estar totalmente de acuerdo, pero más o menos nos podemos apoyar Y, y bueno, no sé, yo, como hablo muy rápido además, no estoy dejando hueco para que nadie no diga nada <ríe> y, y intento animar al debate y a la vez, brrr, entonces, no sé, a mí me encantaría si quisierais decir algo a alguien o, o... Si voleu puedo comenzar a hacer un debate o si hay algo que tenga alguna pregunta y, y en todo caso yo intentaré o pues, coír palabras o si ve que nos repetimos en un tema pues intentar, yo creo que es muy interesante eso que ha dicho Carolina que a la fi pues vamos a poner esto este tema en un espacio que no es de, siempre de crianza, señor, que el manco está en el carrero y hoy podemos hablar de esto en un ámbito más abierto ¿no? que no en, en los espacios, de... entonces creo que es una oportunidad que tenemos ahora de poder debatre sobre esto y hay gente de diversos ámbitos que no es siempre el reducto al final ¿eh? que nos encontramos, ¿no? entonces esto es como un lujo no y creo que a a ah, el micro. Ah, vale. Sí. ¿Alguna vale. alguna cosa que aportar, unas preguntas.